g r a c i a Compañero Víctor, que cuando salió este tema nos quedamos todos como, e s t o qué es? ¿Qué guay? ¿Cómo suena esto? ¿Qué moderno? ¿Qué cañón? Y estos efectos de bocodre en la voz. Sí, amigos, e s d e la Grande Italia e i r f o r 65, a finales de los 90 nos rompieron las caderas con esto que suena y que nos encanta recordar aquí en las tardes en XFM. Sí, es el tema Blue Dabadi, las 7 y 10, una menos en Canarias. Momento para conocer las efemérides de la música de un 5 de abril. You know. no, no, no. ¿Sabes quién es? No, baby, Agneta you know. Falzcock. Kind of y es que tal día como hoy, en 1950 nacía la cantante integrante del popular grupo ABBA, que junto con Bjorn, Ulva Eus, Benny Anderson y Anifrid n l i n g s t a d t Cautivaba a los cinco continentes hasta 1982, año en que ABBA anunciaba su separación. Posteriormente lanzaría al mercado cinco discos en solitario para después retirarse del medio artístico. Actualmente sigue retirada, entre otras causas provocadas por una enfermedad llamada agorafobia, que ya sabéis que es un trastorno de ansiedad caracterizado por la p r e s e n c i a de ansiedad en lugares o situaciones de la que es difícil salir. Como hoy, en 1973, nace el productor, compositor de música, hip hop, cantante y rapero estadounidense Pharrell Williams, productor de discos de. Ojo, esto no sé si lo sabías. Ha producido discos de Madonna, Shakira, m a r i a Carey, Billion s e b r i t n e y Spears, Miley Cyrus, Da Funk y Janet Jackson, entre otros artistas. Nominado seis veces al Grammy por su disco Girl, en el que se incluye su súper exitazo Happy. 俺が好きな人はあなた Free. Until my heart, every little bit m f heat Until my heart, my heart, Cause you don't care about me You got me sort of l i k e a t h e l d o n c a s e But you left my l o v e g o Carol g backup Que se había agotado su talento, te hablo de finales de los 90,、esto、es una banda de los 80. De repente van y nos sorprenden con esto: Durán, Durán y su Ordinary World. Bueno, prepárate porque los próximos minutos serán trepidantes, vibrantes. 10,000 m a n i a c s nos van a visitar. バーティモンは全てのタ g ザンボイ a pasar.、Oh, sí. y nos Y esta es una de Duncan d Do que seguro vamos a cantar juntos. En algún lugar, en algún lugar de un gran país, olvidaron construir.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 どう ディ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 Baby, a when I'm、alone. Love n e l o is a ring, a telephone. Love is a n a n j a the sky is lost. i n our b e d s u n t i l the morning comes. r e q u e García. A lanzar las 8 de la tarde, serán las 7 en Canarias, como todas las tardes en directo. Aquí, en este mismo punto del Leal, de、sí, esto es Kiss FM. La mejor música del mundo, ¿eh? sin lugar a dudas. Además, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy queremos contar con vosotros para que nos d i g á i s nos expliquéis cuáles son, cómo son vuestras vacaciones perfectas. Vamos a ir primero hasta Instagram. Rachel PM dice: Buenas tardes, Play Kissers. Dice: Soy más de hotel, con su b a ñ e r i t a relajante, sus buenas vistas y una buena cama. Pero si quiero vivir una auténtica aventura, a mí dame una alta caravana para recorrer parajes recónditos. ¡Qué aventurera! A ver, Cabral Carballo dice: Para mí un buen hotel, buena comida, bonitos paisajes y grandes paseos. ¿eh? ¡Al grano! Natalia desde Barcelona. Hola amigos, yo no dudo nada en esto de las vacaciones. No、sí. solo en vacaciones. En cuanto llegue el buen tiempo、sí. y me puedo escapar, ¿Qué? mi destino favorito siempre es la playa. ¿Dónde me gusta poner los pies? En la arena. Solo necesito mi botella de agua ¿Sí? y mi teléfono móvil en el que poder escuchar 15 FM. Claro que sí, g u a p i No necesito nada más y soy feliz, ¡Ore! felicísima. Mis vacaciones. Ah, bueno, sí, soy Maribel, claro.、Jope. Hola, Maribel. Mis vacaciones más especiales, da igual el sitio, el lugar, el momento, la fecha del año, pero eso sí, tiene que ser con alguien especial que yo tengo en mi cabeza. Y. serían las vacaciones más especiales del mundo. Hola, soy Jorge de Mallorca. Hola, Jorge. Para mí las vacaciones, las mejores vacaciones serían el l u a l t o una montaña en una cabaña donde no llegara ni la cobertura. Mi animalito y mi, y mi huertecito. Soy c a l i e t e desde Tenerife. Hola c a l i e t e la、Calice. idea de mi... de nuestras, porque s e r í a las mías y de mi hija, Sí vacaciones de esta de Semana d s e Santa, Sí pues me encantaría cogerme el coche, quitarle los asientos de atrás, ¿Eh? e irnos de acampada al monte y quedarnos toda una noche por ahí durmiendo en el coche. Luego al otro día irnos a un guachinche a comer ¿Ah? y hacer también una excursión, ¿por qué no? Una pateadita de la buena. Claro que sí. La cuestión es divertirse y pasárselo en grande. Y ahora prepárate porque los próximos minutos van a ser vertiginosos. Y porque te va a sonar Free from Desire de Gala, Valerie de Steve Winwood. Y ya es eminente el sonidazo de Amy Whitehouse con Back to Black. Esto es Lakers. マラダスガノマネ、<Garcia. S 2> What h e s looking for? Free d from desire. Mind and senses purified. Free d from desire. Mind and senses purified. Free d from desire. Mind and senses purified. Free d from desire. n a n a n a no. Cantando y lo sé. <risa> Free from Desire, el exitozo de gala, conduciéndonos prácticamente hasta las 8, 7 en Canarias, momento para irnos, pero antes, y hoy que hemos estado tratando el tema de las vacaciones, de Semana Santa, de dónde vas a ir y tal, Pascual, bueno, pues déjame que te haga una sugerencia para estos días de asueto. Y es que Kiss f m 20 Aniversario, presenta la gira Meccano Musical Experience. También que lo vas a pasar, eh, fíjate. Ya más de 100.000 espectadores la han visto. Una puesta en escena brutal con 29 artistas en escena, entre músicos, cantantes, bailarines y, sobre todo, las canciones de Mecano, nuevas versiones y tocadas en directo. s Si te gusta Mecano, no te puedes perder la gira Mecano Musical Experience. Además, si te llevas a los niños, verás cómo van a disfrutar con las canciones tan divertidas de Mecano. Energía, color y diversión. KissFM te presenta Mecano Musical Experience. Más información de la gira en www.kissfm.es. Y ahora llega el momento de teletransportarnos. Fíjate, nos vamos hasta la ciudad del Puente del Tercer Milenio, del Parque Grande, de la Torre del Agua, del Palacio de la Aljafería, la ciudad bañada por el río Ebro. La ciudad de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. ¡Sí! ¡Nos vamos hasta Zaragoza! 105.8 f m Ahí está nuestro amigo Antonio. Que se va a llevar estos dos días con encanto de los amigos de Smarbox. t Y un abrazo para los maños y las mañas. Y un beso muy grande. Me voy. Mañana a las 5.4 en Canarias. De nuevo tenemos una cita aquí en Kiss. Y ahora quédate, e ¿eh? Para disfrutar de la mejor música del mundo. ¡Gracias por estar ahí! ¡Hasta mañana!